¿Qué queráis, a cuatro,、bah. ya son a cuatro. Porque tipo horrible. ¿Por Salimos de nochecita, nos tomamos unas copitas y v e n i m o s hasta aquí. ピーサーはどうしていいです。 Meteorita más, pero no salen a bailar, dejarán a nadie. Se quedan parados mientras se aburren, como ese amigo tuyo que se va a dormir al toque. Vos no seas dormido. もう一度。 ほんま。